En Elche desde hace 20 años hay una ONG Oxizonia que trabaja para cuidar nuestro planeta con la puesta en marcha de muchas iniciativas y de aventuras en el propio corazón del Amazonas donde en la parte de Perú tienen una reserva de casi un millar de hectáreas en la que trabajan para combatir la deforestación con el apoyo de las comunidades indígenas. Sus viajes y programas de protección en la selva amazónica se llevarán al cine en forma de documental gracias al gran cineasta Gerardo Olivar y al popular actor y presentador de televisión Arturo vals El trabajo ya está terminado y el documental, pues a la espera de poder estrenarse, al igual que su bosque de cogebro de paulonias, una especie de árbol capaz de absorber 10 veces más CO2 que cualquier otra variedad. El fundador de esta ONG, Oxizonia, es un ilicitano, José Ramón Mena, a quien volvemos a dar la bienvenida aquí, en este programa de La Glorieta. Muy buenos días, José Ramón. Buenos días, Rosmarín, ¿qué tal? Bueno, pues me ha costado resumir 20 años de trabajo ¿eh? con tantas aventuras, pero ya tenéis el trabajo terminado de este documental, eh, ni más ni menos que dirigido, elaborado por Gerardo Olivares, un cineasta con centenares de películas a sus espaldas y además buenas eh, historias que se ha llevado al cine. ¿Este documental cuándo se va a estrenar? Bueno, eh, pues María, en primer lugar, muchas gracias por la presentación, por ser más presentado de lujo, y yo y el lo agradecemos. Referente a lo del documental, eh, lo vamos a presentar eh, mañana miércoles, en el huerto del Cura, a nivel privado, a la empresa que nos patrocinó, una empresa de Madrid. En este caso fue Conquero, eh, que es una asociación de propios de seguros, de la cual hay unidas eh, seis siete más que son seis compañías constructoras. Y bueno, y vienen al pueblo Luna a que les demos ver el trabajo realizado. ¿Y cuál es ese trabajo? Porque te entrevisté cuando llegaron, cuando yo, do, cuando llegasteis del Amazonas, ¿qué habéis hecho allí? Bueno, el trabajo ha sido un trabajo muy duro y muy laborioso. Hemos en eh, un principio hemos estado en la reserva histórica en, en plena selva amazónica donde Arturo vio de primera mano todo el trabajo que íbamos ejecutando allí, todas las plantaciones que íbamos haciendo para empresas que nos están apoyando, tanto de hecho como de, de, a nivel nacional, y bueno, reconocer la, la reserva, y ha dicho, de hecho ayer me decía, vamos, no lo mismo, lo que me estabais contando cuando yo estaba en Elche, cuando fui a, al Bosque de las Hadas, a recogerlo, perdón, a lo que me está, lo que yo estoy viendo ahora en vivo. Y bueno, eh, luego, pues, eh, atacamos, si es la palabra correcta, la eh, el canal de, de la minería ilegal y de la tala ilegal y Arturo pudo vivir en vivo en sus propias sangre en sus venas, eh, la problemática con la que nos enfrentamos. Y bueno, eh, ha salido un momento, yo creo, que soy el único objetivo, y mañana... Mañana miércoles voy a ver a los socios que vienen aquí en Puerto Rico y lo que me, me, me, me, me digan si el documental les gusta o no. A mí es un principio me gusta bastante, lo hemos trabajado muchísimo, se da cuenta que ha sido un documental que íbamos trabajando casi un año, es un pequeño corto y más con la, con la mano de Arturo Valls eh, y con su humor, pues se va a hacer bastante, bastante bonito de ver. Según. o Gerardo Olivares, que es un director, y sin quitarle, y sin, y sin, y sin quitarle valor, poniéndole valor también mucho a Benja came y a mis socios José Luis, que estuvieron al pie del cañón con, to con todos nosotros. ¿Qué está pasando en el Amazonas con la minería ilegal y con la tala? Bueno, pues la problemática es bastante grande. Dice cuenta que nos estamos estamos agotando el turmón tropical más importante del mundo. Por una parte, la minería, pues en Amazonas tiene muchos recursos, tanto con muchos recursos naturales, el oro, las tierras preciosas, el gas, el petróleo. Y bueno, lo que hace la minería es, se meten en zonas muy vírgenes, donde nadie les ve, porque se encuentra en Amazonas, que es una extensión de Boscosa, y revientan revientan esas zonas, cultivando mercurio, envenenando los ríos, envenenando a las personas, envenenando a los animales, y desastre, y... y, y Y luego, el tema de la cara ilegal, pues los recursos madreros los aprovechan de, de estos árboles centenarios y milenarios que, que existen en la propia selva. Y luego son no sé, que nos utilizamos en las viviendas? son los que nos tenemos. Tenemos que tener consecuencias de nuestros actos y tomar por lo menos esas acciones individuales de y decir, bueno, hasta aquí podemos llegar. Es una denuncia lo que vais a realizar, ese documental, el trabajo que hacéis en la Amazonia, en esa reserva. No solo apoyáis a las comunidades indígenas, sino que también lo divulgáis eh, lo mejor que podéis con grandes cineastas, grandes actores, muy mediáticos. Eso es un trabajo. Pero luego está el otro, el que habéis descubierto eh, especies como las paulonias, que las habéis plantado aquí, muy cerquita de Elche, entre Crevillén y Albatera, en ese bosque de las hadas, ahora nombrado por los financiadores, los patrocinadores, como el, el bosque de Cogebro. ¿Qué, qué, qué especie, las paulonis que son? ¿Qué, qué árboles? Bueno, te explico sencillamente. Eh, la, la paulonia es un árbol original, originalmente eh, eh, nacido en China, Y es un árbol milenario que ya utilizaban para para cuidar de sus cosechas, que es de rápido crecimiento. Si tú googleas, pues puedes ver muchas muchas falsedades sobre la paulonia y muchas verdades. Realmente nosotros ya estamos trabajando con la paulonia por pues unos 17, 18 años. Teníamos un ingeniero forestal eh, muy especializado en este árboles y bueno, hicimos la vida de ella y a nosotros nos funciona bastante bien. Es decir, lo que tenemos claro es que nosotros eh, lo plantamos en, en terrenos agrícolas. No vamos a plantar a monte. En monte hay que conservar eh, las especies auténticas que tenemos. Hay que ayudarlas a crecer y ayudarlas a conservarlas. Lo que hacemos en el, en, el, en todo lo relacionado con, con la agricultura, sí que plantamos estas paulonias para crear masa vegetal muy rápida y luego la combinamos con autóctonos, con benzina, nogal, agronoque, plantas aromáticas, y creamos unos pequeños pulmones en, en tres años. Y eso es súper importante. Vale, pero eh, ¿están teniendo resultados y están teniendo todos los permisos? Porque, claro, estamos hablando de una, de una especie que no se puede convertir en una especie invasora, la que estáis introduciendo en este país. Vale, pues sí, los resultados los que estamos obteniendo ya, porque estamos haciendo alianzas con universidades. De hecho, la, la Universidad de Alicante nos ha hecho un informe muy favorable. Dete cuenta que aquí en, en la zona nuestra ya llegamos a plantar a unas más o menos. Le estamos haciendo cinturón verde a la cementera que hay en San bueno, ahora eh, nuestro trabajo consiste en tardar de alta en el Ministerio de Transición Económica, que es lo que estamos ahora mismo desarrollando. Bueno, la verdad, gracias a las como es, es, es, y bueno, nosotros los informes fao a favor del medio ambiente, primero, vamos a conseguir fácilmente. El bosque que tenéis en Crebien dices que lo vais a inaugurar este 23 de noviembre. ¿Por qué se inaugura ahora? Es que ¿a qué habéis esperado para inaugurarlo? Bueno, nosotros ya, con el, el bosque que tenemos en Crevidente, eh, ya lo vimos empezamos a, a hacer plantaciones hace tres años. Ya tenemos los arbólicos más mayores. Ahí circulan niños en educación y en constitución medioambiental. Y bueno, ya se va desarrollando un pequeño espacio, realmente es un campo de ensayo, porque estamos comprando autóctonos, como anteriormente, y todo de, de plantas. Y bueno, y lo inauguramos ahora porque ha dado la casualidad de que tenemos el documental ya, mano, ya está producido, y la empresa de, de Madrid pues ha querido venir para a, a presentarse a los socios, y de hecho entonces, ahora en noviembre, que no es la temporada bonita, porque realmente la, la, la naturaleza eh, no sabe de tiempo, ni de, de, de política, no entiende, y ahora pues... el eh, Ahora estamos ya en una estación invernal y los alumnos están Pero bueno, nosotros felices de la vida, que vean las cantaciones, que vean el documental y posiblemente se lleven un pensamiento de boca de Eiche, de y de nuestras cantaciones. ¿Cómo está funcionando la Reserva del Amazonas? que estáis haciendo allí? Bueno, por pues la Reserva del Amazonas lo que estamos haciendo es, eh, haciendo líneas de reforestación, hay empresas solicitadas de la el calibre y respeto porque está ayudando constantemente en esas líneas y estamos eso, limpiando plantas invasivas que existen ahí dentro de nuestra reserva y plantando, y plantando y vamos monitoreando, vamos observando la fauna, hemos creado ya creado biodiversidad animal eh, porque hace 15 años era una de una ciudad de perros estaba Hemos ido trabajando y plantando y ahora tenemos ya al jaguar, tenemos al puma, tenemos variedad de, de chimios, de familias chimios diferentes y también tiramos que la cuadra perfecto pues, estado para, por supuesto, las comunidades nativas que tenemos, día, los chipeiris, los, chipeiri, los eh, yokivatos, tallacome, que son tipos indígenas, que son realmente los que cuidan de, de nosotros. Y los tenemos allí olvidados también tenemos que ayudarles. Pues esto es... con realmente los, los estadios de la naturaleza. Y tanto. Pues esto es un pequeño aperitivo de lo que podemos ver en el documental. Espero que tengáis suerte y que sea un éxito por el bien de nuestros entornos naturales y de nosotros mismos. Gracias por cuidar de nuestros parajes naturales. Un último apunte que te quiero hacer es que, que, bueno, que ayuntamiento de hecho también bueno, a ver si se ha nos pues apoye nuestro objeto a la hora de, de sacarlo aquí en la pantalla. A mí me gustaría personalmente traerlo a la teatro para que todo el che a verlo gratuitamente y pueda puede valorar nuestro trabajo y con la conciencia científica de, de, de lo que hemos hecho. Pues eso le toca pelearlo en los despachos, José Ramón. Así es, así es.